En Teleelch, Radio Marca, La Glorieta, con Rosmaria Alonso. El programa que madruga contigo. Son las 8 en punto de la mañana. Gracias por estar ahí escuchándonos en este viernes 2 de junio. La jornada estará marcada por cielos nubosos. Por la mañana se podría escapar alguna gota y esperamos lluvias puntuales. A primeras horas de la tarde alcanzaremos una máxima de 24 grados. ...ahora tenemos 18 con 4 grados de temperatura... Cerraremos esta semana con la entrevista del futuro alcalde de la ciudad, Pablo Ruz. En este programa, La Glorieta, será a las 9 y 20 aproximadamente. Las fiestas de agosto se acercan, mañana se realizará la elección de las reinas y damas de Elche y veremos qué cambios tendremos con la nueva Corporación Municipal. Será uno de los temas que abordaremos sin perder de vista lo importante del pacto de gobierno al que se llegará con Vox y el traspaso de competencias que se realizará con el Partido Socialista. La cuenta atrás ha comenzado para la toma de posesión de la nueva Corporación Municipal, que será el próximo 17 de junio. Hoy les contaremos algunas de las claves para abordar el trastorno de la conducta alimentaria con motivo de la celebración del día contra esta enfermedad mental con consecuencias muy graves para los afectados. Y esta mañana a las nueve y media está previsto el juicio del caso Ragnar, el mastín que fue encontrado en un estado muy grave junto a un contenedor de basura. Falleció semanas después por inanición. Su responsable detenido meses más tarde acusado de maltrato animal. La protectora Huellas Salvadas se ha personado como acusación particular y reclama la pena máxima para el propietario de Ragnar. Algo más de 4.000 alumnos, de los que el 60% son mujeres, se presentan la próxima semana, el martes, a la selectividad en el campus de Elche. Supone un incremento de 400 estudiantes más que el pasado año. Las obras de arte vuelven a colgar de los balcones del Raval durante este mes, gracias a la segunda edición del concurso artístico Las Balconadas. La plantilla del Elche quiere cerrar con victoria la temporada en una jornada que será dramática para los que están luchando por la permanencia, pero más allá del encuentro de este domingo contra el Cádiz, se sigue hablando y mucho del futuro del equipo. Hoy a media ma mañana, a mediodía, el Gobierno en funciones tiene previsto recibir en el Ayuntamiento a las subcampeonas de la Liga Española de Balonmano, las chicas del Atic Go Balomano jugaron el pasado miércoles en Málaga la final. Informativos en Teleelch Radio Marca. Pues hoy se celebra el Día Internacional contra el Trastorno de la Conducta Alimentaria, una enfermedad mental muy grave que afecta a más mujeres que hombres, siendo las más frecuentes la bulimia y anorexia nerviosa entre las jóvenes y los atracones en edades más adultas. Y ahora se ha detectado entre los chicos, adolescentes, una obsesión por estar musculado. María José Quiles, psicóloga del Centro CREA. Ahora se está desarrollando mucho la vigorexia. Cada vez hay la vigorexia, la obsesión por tener un cuerpo musculado. Y cada vez hay más adolescentes de 14, 15, 16 años que acuden a las salas de musculación de los gimnasios con la única finalidad de estar más musculados y que incluso empiezan a preguntar por consumir algún tipo de sustancia que les pueda apoyar o que pueda favorecer esta, esta musculación. Entonces la presión social, aunque es sobre todo para las mujeres, actualmente también los hombres la están están experimentando en gran medida. Desde el Centro CREA... ...fundado gracias al apoyo de la Universidad Miguel Hernández de Elche... ...por las psicólogas María José Quiles y Yolanda Quiles... ...han preparado una serie de actividades... ...para visibilizar esta patología... ...ayer algunas pacientes contaron a través de podcasts... ...en la radio universitaria sus casos... ...unas actividades importantes para los expertos... ...porque este trastorno... ...tiene un estigma social... ...hay que sensibilizar a la población... ...de que no se trata de recuperar el apetito... ...sino de que es una enfermedad mental compleja... ...con consecuencias muy graves para la salud... ...y suele tardar una media de cuatro años en superarla. Los trastornos de la conducta alimentaria... ...son una enfermedad con mucho estigma social... ...desde fuera, si no, si no conoces el trastorno... ...si no tienes cerca a alguien que lo esté sufriendo... ...y puedas valorar el sufrimiento que está experimentando... Pues desde fuera, como digo, lo que se ve pues a veces es pues que es una enfermedad de adolescentes, de niñas que quieren ser modelos, se cree que al final es toda una cuestión de comida, que si comen lo suficiente se van a poder recuperar y esto no es así. Para los expertos estos trastornos comienzan a dar la cara cuando los jóvenes empiezan a hacer dietas sin ayudas, cambios de humor, obsesión por el ejercicio físico o por sacar las mejores notas. Empieza a darle mucha importancia a los estudios. Se muestra muy frustrado, muy frustrada si no alcanza la nota máxima en un examen. Por ejemplo, un 9 lo vive como un fracaso. Y luego también empezamos a notar cambios de humor. Empieza a estar más irritado, con llanto frecuente, más enfadado. Eh, tiene como muchas alteraciones. De repente está bien y de repente eh, se agobia mucho. Se muestra muy uraño, muy uraña. Evita mostrar partes del cuerpo. Ahora que ya nos acercamos a la primavera, al verano de repente vemos que sigue yendo con ropa muy ancha o que lleva una ropa que nos llama la atención porque evita mostrar los brazos. Eh, ese, tipo de, ese cambio a nivel, eh, a nivel de humor, ¿no? a nivel de estabilidad emocional y los cambios a nivel de conducta son los que nos pueden hacer sospechar que hay un trastorno alimentario. Y luego... En Teleelche Radio marca elecciones locales. Lo dijimos en la noche electoral, las mesas de un distrito y una sección censal concreta en el Colegio León Felipe en Carrús, ha sido identificada por un alumno de la Universidad Miguel Hernández de Matemáticas como la Mesa Clave, que ha acertado hasta en siete ocasiones los resultados finales de las elecciones municipales en Elche. Se la denomina la Mesa Ohio porque también ese mismo estado es el que también acierta los resultados finales. Ayer nos trasladamos a la zona del León Felipe para hablar con los votantes con el fin de recabar sus opiniones sobre el hecho de el porqué hasta en siete ocasiones siempre se acierta con el resultado de las elecciones locales. Y este fue parte, estas fueron parte de las opiniones. No lo sé, pero yo así hablando con las mamás y todo eso, todo lo que he estado oyendo no ha salido. O ha salido todo lo contrario... Me, ...me ha sorprendido porque yo pensaba que... ...que aquí en el pueblo de Elche pues... ...iba a salir más bien la izquierda que la derecha... ...pero sin embargo no, no lo entiendo... ...pero en, una, en un puesto clave que aquí... ...claro, es que esto es digamos un barrio trabajador... Eh, ...lo que no entiendo es porque sale a la derecha... ...no lo entiendo... Pues ...sí que me parece sorprendente, súper sorprendente... Es que, que en quien cambia, aparte están muy cansados por, por el general, yo qué sé, lo que, yo lo que escucho, que se han perdido las elecciones por, por el presidente del gobierno. Pues eso mismo opina el alcaldable de Contigo, Carlos San José, quien ha, ha lamentado que se haya votado en estas elecciones locales en clave nacional, lo que les ha perjudicado en su proceso de crecimiento, por ello San José ha advertido que seguirán luchando por el municipalismo como única fuerza local e independiente. Contigo aumentó el número de votos, pero fue muy poco con respecto a 2019, así que fue insuficiente para entrar en el Ayuntamiento. Nosotros hemos felicitado a los ganadores, pero entendemos que las elecciones locales eh, son para elegir gestores de la política local y no escenarios para enviar mensajes a líderes nacionales o en este caso mostrar músculo tanto a las derechas como a las izquierdas. Yo creo que mientras el Che caiga en la trampa de polarizar por bloques eh, su futuro, pues nunca avanzaremos como municipio. Informativos en Teleelch, Radio Marca. Nos vamos ahora al barrio del Raval, donde están expuestas 73 obras contemporáneas que han participado en la segunda edición del concurso artístico Las Balconadas, que tiene como objetivo llenar de arte y color este histórico y emblemático barrio de la ciudad. Ayer estuvo allí Iciar Martínez, y esto es lo que nos cuenta. Muy buenos días, Iciar. Buen día, Ros. El Raval está de balconadas y luce las obras del Certamen de Pintura. Un total de 73 artistas han presentado sus obras en esta segunda edición del Certamen Balconadas al Raval, que ha organizado la Asociación Veinal del Raval de Elche, gestionado por Tonia Baeza, Pepe Ros y Ángel Castaño. Ha aumentado la participación. Con respecto al año pasado, las obras son muy variadas porque cada artista ha sido libre de elegir técnica y estilo, aunque la temática ha versado sobre el arte contemporáneo, desde el impresionismo a la actualidad y sobre las obras de sus artistas. Así que los que han concursado han tratado de reinterpretar o realizar un guiño pictórico a la época. El primer premio se lo ha llevado Cristian Martínez García con su obra No nata en el balcón y según nos ha contado Ángel Castaño los artistas, en su mayoría ilicitanos, han hecho guiños a la ciudad o a su cultura, aunque muchos otros han apostado por temáticas diferentes, de hecho han participado artistas de localidades vecinas y regiones cercanas como Murcia. Las obras se han expuesto en diferentes balcones, plazas y calles del barrio de El Raval entre ellas la Plaza Mayor de San Juan, la Plaza Mayor del Raval la Plaza del Gallo o la de antonio brú escuchamos a ángel castaño ha habido un jurado de cuatro, cuatro personas cada uno valorado mmm, según su subjetividad y los puntos a, a valorar han sido pues la temática que se que se había propuesto la técnica el que funcionen como balconadas porque claro no es lo mismo pintar un cuadro que pintar una obra que se tiene que ver desde abajo desde la distancia Entonces, han sido varios factores los que han puntuado cada, cada jurado y, y a lo que se ha llegado, a tres, tres premios menciones y diez de acceso. Y luego la temática, por pautar un poquito y hacer más fácil la participación, eh, desde el impresionismo hasta la actualidad. Seguimos con más asuntos. El mítico Dundun, Dun, el salón recreativo que se convirtió en punto de reunión de muchas generaciones de ilicitanos en los años 80 y 90 y que cerró en 2005. Ahora se ha lanzado una campaña de crowdfunding para recuperar el local original y para la que se necesitan como mínimo 45.000 euros. Nos cuenta más detalles Marga García. Muy buenos días. Buenos días, Ros. ¿Quién no se acuerda del Dundum, ese mítico salón recreativo con decenas de máquinas, futbolines, billares o mesas de ping-pong que durante años se convirtió en punto de encuentro de muchas generaciones de ilicitanos hasta su cierre en el año 2005? Ahora se ha lanzado la iniciativa Dundum Vuelve, un proyecto sin ánimo de lucro con el que se quiere recuperar este local y con él una parte del patrimonio sociocultural y de ocio de la ciudad, la preservación del videojuego clásico y la divulgación de su historia y cultura entre los más jóvenes, y todo a través de una campaña de crowdfunding o recogida de fondos con la que recuperar el local original con su estética ochentera, y para lograrlo se necesita una inversión mínima de 45.000 euros para recuperar al menos la planta de arriba. Allí se instalarían las máquinas arcade y pinballs originales restaurados hasta el más mínimo detalle con los que revivir la misma experiencia de los años 80 y 90. Unas máquinas que, por cierto, de momento se pueden disfrutar en el corte inglés. ¿Cuál sería esa recompensa? Duplicar el tiempo de juego que podrás estar en el doom doom mediante el carnet de amigo. El objetivo es que a finales de año ya se pueda disfrutar del nuevo doom doom Gracias, Marga. Y abrimos la página de sucesos. La policía local ha arrestado a un hombre de 38 años por un presunto delito de robo con violencia en un bazar multiprecio de la calle Obispo Winíbal. En Altavix, el empleado de la tienda, que pudo retener al sujeto hasta la llegada de la policía, explicó que al exigirle que devolviese lo robado, reaccionó golpeándole en la cara y causándole un hematoma en el ojo. El agresor es un viejo conocido de los agentes por hechos similares. Siguió mostrando una actitud violenta, así que fue reducido en la calle y trasladado a dependencias policiales. Y en la página de Tribunales hoy está previsto a las nueve y media el juicio... ...contra el responsable de la muerte del mastín Ragnar... ...quien falleció semanas después de que fuese encontrado... ...al lado de un contenedor en un estado gravísimo... Once meses después la policía local dio con el responsable de este animal... ...la protectora Huellas Salvadas se ha personado como acusación particular... ...y ha pedido la pena máxima... ...y a las ocho y media ha convocado una concentración... ...en la puerta de los juzgados... Abrimos un bloque dedicado a la Universidad Miguel Hernández. Eh, primero, les decimos que más de 4.100 alumnos se van a presentar a partir del martes a las pruebas de la selectividad. Esto supone 400 más que el pasado año, de los que el 60% son mujeres y el 40 hombres. La mayor parte de los estudiantes acceden a estas pruebas a través del bachillerato y una menor parte de los ciclos formativos. Las pruebas, por tanto, comienzan el martes en el campus de Elche a las 9 y media con el examen de Historia. Los alumnos podrán conocer las notas el 16. El plazo para pedir las revisiones del 19 al 21 de junio, a las 2 de la tarde. Y vuelven los cursos de verano de la Universidad Miguel Hernández de Elche este año. ...ofrecen 48, relacionados con el yoga, la meditación o la tecnología blockchain y el metaverso... ...en esta 24ª edición, 19, se impartirán de forma presencial el resto online a través del campus virtual... ...además, algunos tendrán tasas gratuitas o reducidas... ...los cursos se celebran entre junio y septiembre, el pasado año... Alrededor de 1.200 alumnos disfrutaron de los cursos de verano de la Universidad Miguel Hernández. Escuchamos a la vicerrectora adjunta de Extensión Universitaria, Esther Fuentes. Tenemos programación para los campos universitarios, para la sede de la Plaza de Bais, pero también los ayuntamientos de Alicante, Crevillente y Almoradí nos propusieron algunos de los cursos y, y ahí estaremos. Luego está la parte online, que ya ahí hay público pues, de, de todas partes de, de España y de donde cada año vemos que, que participa más gente. ¿no? Esa es nuestra programación, 48 cursos, que las temáticas muchas son ediciones muy repetidas de cursos que tienen mucho éxito y se siguen mostrando, como salud y viaje, por ejemplo, o como escribir un artículo científico. Y otros cursos pues, son nuevos, nuevas temáticas eh, que amplían los conocimientos que bueno, individualmente queremos mm, alcanzar. Y cerramos el bloque dedicado a la universidad con el quinto puesto que ha logrado el equipo de estudiantes del grado de Ingeniería Mecánica en la competición Shell Eco Marathon. Llevan 20 años presentándose con bólidos que fabrican ellos mismos y que con un litro de etanol intentan recorrer la mayor distancia posible. A los bólidos los llaman dátil y el de este año pudo haberse quedado en cuarta posición, pero por un fallo en los frenos se tuvo que conformar el equipo ilícitano con la quinta plaza de más de un centenar de equipos de Europa y África. Para el coordinador de este grupo de estudiantes, Miguel Ángel Oliva, la prueba está consolidada ya, al igual que el grado de Ingeniería Mecánica, que tiene una gran demanda y que ha mejorado con la ampliación de un año más de estudios. El, el paso del, de la Ingeniería Técnica Industrial al, al grado, eh, con, al tener un año más ha dado, ha, ha hecho que la, que la titulación mejore hay, hay más tiempo para. en tres años estaba todo muy apretado creo que, los, que el resultado de los estudios es mejor ahora eh, bueno respecto a, a los estudiantes yo creo que más o menos el nivel con el que llegan a la universidad y con el que salen es, es más o menos constante Mañana se celebra la elección de las reinas y damas de las fiestas de Elche, en una gala que tendrá lugar en la rotonda del Parque Municipal y que Teleelche va a retransmitir en directo. Luego será la proclamación, que tendrá lugar en julio, pero con el cambio del Gobierno no sabemos si se va a producir alguna modificación en las fechas previstas o en la misma organización de las fiestas patronales. De momento... El jurado ha tomado buena nota y la gestora de festejos populares, su presidente Fernando Jaén, dijo semanas atrás aquí en la Glorieta que lo tienen todo preparado y que el acto de la elección será similar al de años anteriores. Preparando, yo digo que con paciencia, y con mucho cariño, eh, un acto que vaya en la línea similar a los que hemos hecho últimamente, con eh, unos efectos visuales. De iluminación y sonido muy potentes, que, que ya suponga una carga de fuerza para animar a todas las personas que allí se aconegan, que son más de 1800 y que van a animar a sus diferentes candidatas para este proceso de la elección. ¿no? Y luego estamos trabajando también en, bueno, como hicimos en otros años, eh, la cercanía de las candidatas cuando hacen ese último desfile, ese último pase, tanto en traje de noche como vestir como de sextera.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 Espacio patrocinado por Vega Fibra, Pistinelia, Ferretería La Llave y Bar No Cuatro Hermanos. Informativos en Teleelch Radio Marca. Además les vamos a contar que mañana se cierra la muestra de cinema Joe que se está desarrollando. ...en el Centro Cultural del Escorchador... ...también el Mago Yunque actúa el domingo... ...en el Gran Teatro y hoy... ...se representa la comedia Ser o No Ser... ...con Juan Echanove... ...mañana también está previsto el musical Tadeo Jones... ...la tabla esmeralda... ...en el que los personajes de carne y hueso... ...se van a enfrentar a una aventura única... ...y en los cines Odeón ...proyectan esta semana una única película... ...titulada Eugene Grandet... ...cuyos pases son... De miércoles a domingo a las 5 y media, 8 y 10 y media de la noche. Informativos en Teleelch Radio Marca.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 Por ella salto sin paracaídas, prefiero luego dan las heridas, me pone del revés por su noche, pierdo mi día, ella me lía, me lía lía, lía. me lía, lía lía me lía lía liet y yo me desharé. me lía lía, lía. Me lía, lía, lía, lía. En alia, en alia, en alia, en alia, en die alia, en alia, alia, alia, en me Por sus besos, mendigando amor, me queda en los huesos. Me quemo, pero duermo en su hoguera, soy un incendio entre sus caderas. Fuego. Yo quería sus caricias, ella un revolcón. Ella la reina, yo su peón. El cazador, cazado otra vez. Mi droga, su tal vez. Meli alia lia, melia lia lia, melia lia lia lia, y yo me desaré, Meli lia lia, Meli lia lia lia, y una vez más yo me dejaré, Meli lia lia lia, melia lia lia lia, y yo me desaré, Meli lia lia lia, melia lia lia lia, y una vez más yo me desataré. Is veneno que contamina el aire que tu pelo corta. Tu perfume es el veneno. Este domingo, a las ocho y media de la tarde, retransmisión en directo del último partido de Liga, Elche Cádiz. Vívelo en el 101.4 Teleelch en Radio Marca, Teleelch Televisión y también en el 103.7 Es Radio. Patrocina Grupo Serrano Automoción. Recuerda, este domingo, a las ocho y media, Elche Cádiz en Marcador. Muy buenos días, Paco Gómez. Hola, Rol, buenos días. Bien, pues la fotografía del último partido del Elche Club de Fútbol lo dice todo. Aunque haya mejorado en su juego, tenemos un equipo descendido y tenemos un último partido sin el propietario, Cristian Bragarri. Bueno, sin el propietario no lo sé yo. ¿Dónde estará el propietario? ¿Tú lo sabes? No. Yo tampoco. Yo últimamente estaba por Elche. Ah, vale. <risa> llegó, Llegó hace... Unas jornadas antes de la presentación de, los, uh, de la dirección deportiva. ¿Quieres decir que deportiva. quizá esté el domingo? Sí, bueno, él, él vino hace ya tres o cuatro semanas uh -huh. y bueno, ya recuerdo que para el palco del Atlético de Madrid estuvo y a partir de ahí eh, suele estar, él se suele marchar ya luego finales de junio aproximadamente, ¿no? Yeah. De nuevo a su país. Pero bueno, lo cierto es que ahora mismo, eh, que esté o no esté, lo que importa es que la dirección deportiva eh, sea capaz de agilizar el trabajo para no solo eh, firmar jugadores, que eso yo creo que va a empezar a mm, adelantarse el trabajo a partir de la semana que viene, eh, cuando empiezan a terminar las ligas, aunque quedan todavía los playoffs de, de segunda, Y también en, en lo que es esperar hasta el lunes o el martes la contestación de jugadores a los que se les ha propuesto la renovación, como el caso de Gerard Gumbau que no va a seguir salvo sorpresa porque tiene eh, ofertas de primera, el caso de Libelton Palacios que sigue deshojando la, la margarita o los casos de Enteca que habrá que esperar. A ver qué dice el Rayo Vallecano y el propio futbolista. Odejosan, que ahora mismo, aunque se le ha propuesto la renovación, está más lejos que, que cerca. La base, lo decía Sergio Mantecón, el objetivo es mantenerla con 16 jugadores en, con, con contrato en vigor. Y, bueno, pues eh, hacer una plantilla de garantías. Una plantilla que va a tener uno de los límites salariales más altos de, de segunda división con la ayuda del descenso. El domingo conoceremos cuál es el tercer acompañante eh, a segunda división. La verdad es que, puestos a ser egoístas por parte del Elche, le interesa que baje o el Valladolid o el Almería, que son recién ascendidos y que se llevarían menos dinero en esa repartición. El Elche, sí. si no baja el Valencia, eh, que yo creo que no, eh, se puede llevar en torno a los 14-15 millones de euros de ayuda por el, por el descenso, con lo que podría tener, bueno, pues una... Eh, un presupuesto, un límite salarial superior a los 20 millones de euros y eso significaría ser uno de los tres mejores de, de segunda. El mejor yo creo que va a ser el del español, eh, que bueno, pues por historial eh, va a tener más dinero. Pero bueno, el Elche podría estar el segundo o el tercero y a partir de ahí bueno, pues es acertar con el tema de los fichajes y con mantener a la mayoría de futbolistas que tienen contrato en vigor Porque sí es cierto que bueno, hay jugadores con cierto cartel eh, que están en, en el escaparate. Uh -huh. Y luego pues, el objetivo para el domingo es despedir la Liga lo mejor posible, es decir, con una victoria. Al Cádiz siempre se le ha tenido cierta animadversión deportiva desde aquel año sí. 81 cuando el Cádiz eh, se llevó aquí el ascenso, eh, luego cuando en 2017 eh, se descendió en la tacita de plata en Cádiz a segunda división B no hace mucho, hace apenas seis años, es decir, Cádiz no cae simpático deportivamente hablando sí. y se le tiene ganas, se le tiene ganas, así que bueno, el Cádiz, ojo, que se está jugando, eh, tiene que ser una carambola, pero si pierde podría descender y el Cádiz no va a venir aquí de vacaciones, todo lo contrario. Quizá eso sea un aliciente para que la entrada al Estadio Martínez Valerón no sea floja sí. este domingo. Sí, la, el aliciente es... Eh, y ver al rival eh, caer. Caer, caer ver, a, ver al Elche ganar. Qué malos somos. Sí, bueno, pero a ver, en lo deportivo tú quieres que tu equipo gane, Lógico. que cierre bien la temporada y si encima es contra un equipo el que no cae muy simpático por el historial, insisto, no tenemos nada en absoluto contra los gaditanos, todo lo contrario, gente maravillosa. Pero sí es cierto que en lo deportivo pues hay equipos como Cádiz, Granada, eh, incluso Eibar, que eh, por motivos deportivos que se han ido cruzando a lo largo de, de los años claro. pues no acaban de caer simpáticos ¿no? y bueno pues el Cádiz es una de, de esos alicientes, ganarle al Cádiz, terminar bien uh -huh. la temporada aún dentro de, de la desolación del descenso pero por lo menos uh -huh. terminar de ilusionar a la afición de que esta plantilla y estos jugadores y este entrenador eh, van a empezar bien la próxima temporada ¿Y qué jugadores no estarán en, el, en la despedida? De la temporada. Hoy hablaremos con el míster, vamos a ver si alguno de los que venían arrastrando molestias ya se ha recuperado, hablamos de Libelton Palacios, de Diego González, de Omar Mascarel, incluso de Carmona, a ver si alguno de ellos tuviera la opción de volver y el que no va a jugar seguro es Carlos Clerc, que vio la quinta cartulina amarilla en el partido en San Mamés y tendrá que descansar, o sea que eh, no, mm. no podrá despedirse despedirse entre comillas porque tiene contrato en vigor y la próxima temporada estará. Pues hoy tenéis a Sebastián Becasese porque habrá que preguntarle después del domingo quién se queda, sí. porque se van todos de vacaciones. Bueno, se van de vacaciones después del partido, incluso yo creo que él unos días se marchará y vuelven todos los que tengan que volver el, 4, el 3 de julio, ya para empezar la pretemporada, porque este año la temporada... Eh, va a comenzar incluso antes, en, el, uh -huh. en mitad de agosto. Así que, bueno, no hay mucho tiempo que perder, que descansen los futbolistas, que les va a venir bien para eh, resetear el disco duro, después de una temporada en la que ha sido tremenda, y bueno, pues eh, que lleguen el 3 de julio, lo importante es que BKS tenga ya un porcentaje muy alto de, de jugadores. Que, con los que va a comenzar la liga, que no pase lo del año pasado, que eso crucificó al Elche de salida. El no empezar la liga con futbolistas ya fichados que hubieran hecho la pretemporada, eso fue, yo creo que algo, eh, empezar con el paso cambiado y más en primera división, donde bueno, pues el Elche jugaba a eso, a no perder partidos. Ahora es todo lo contrario, el Elche tiene que jugar a ganarlos, tiene que ser uno de los candidatos al ascenso, que es lo que se le tiene que pedir al equipo. Bien, pues hoy a las doce y media, bueno, hoy tenéis esa rueda de prensa, pero hoy a las doce y media también las guerreras de la TIC Go Balonmano serán recibidas por el gobierno en funciones en el Ayuntamiento de Elche porque el título que han conseguido también es histórico, sí. subcampeonas de Liga. No es un título menor, eh, subcampeonas de la Liga, el segundo mejor equipo de España, okay. se dice rápido pero cuesta mucho conseguirlo, así que enhorabuena eh, por bueno, este... Título que no es el que todos perseguían o perseguíamos, que era ya una vez que llegas a la final conseguir el título de Liga, pero la trayectoria ha sido realmente espectacular y se merecen este recibimiento. Gracias, Paco. A ti, Ros. Nosotros continuamos y lo hacemos con el tiempo. El tiempo en Teleelch Radio Marca.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 Mal buen día. El aire frío en altura sigue garantizando la inestabilidad atmosférica. De hecho, durante esta madrugada ya ha llegado abundante nubosidad que nos ha dejado temperaturas bastante homogéneas en el territorio. Aquí en la ciudad, mínimas que en la estación meteorológica de Tel elch han rondado los 18 grados. En buena parte de las pedanías ilicitanas, la temperatura nocturna no ha bajado de los 17-18 grados. La predicción del tiempo para hoy y este fin de semana, en un momento.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 es sagrado, que llegó del lejano oriente y en Elche se quedó. Dátiles de Elche saborea el oasis. Hoy viernes esperamos una jornada marcada por el paso de abundante nubosidad, eh, pocos claros veremos, por la mañana incluso ya se podría escapar alguna gota y a primeras horas de la tarde esperamos algunas precipitaciones muy puntuales. Viento en calma a primeras horas, a partir de las horas centrales del día se activará el sistema de brisas con vientos flojos de sureste y hoy alcanzaremos temperaturas no tan elevadas como las de ayer, máximas en torno a los 24-25 grados. Mañana sábado nos seguirá acompañando la inestabilidad atmosférica con abundante nubosidad hasta las horas centrales del día. A mediodía, primeras horas de la tarde, no descartamos alguna gota, precipitación puntual. Conforme vaya avanzando la tarde, apertura de grandes claros. De cara a la noche no esperamos lluvia, el viento flojo de componente este y las temperaturas máximas van a rondar los 25 grados mínimas que durante esta próxima madrugada en la ciudad bajarán por lo menos hasta los 18 grados ya para el domingo retrocederá un poco la masa de aire frío ambiente mucho más soleado viento flojo puntualmente moderado de componente este temperaturas máximas que rondarán los 25 grados para la semana que viene quedarán restos de inestabilidad atmosférica a partir de jueves, viernes de la semana que viene las temperaturas ya subirán a valores propios de la época del año en la que nos encontramos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 Once minutos pasan de las ocho y media. Es momento de ver cómo se circula por las calles de Elche. Para ello conectamos con Jesús Iniesta, que está en la sala de control de tráfico. Muy buenos días, Jesús. Hola, buenos días, Romari. ¿Qué nos puedes decir para este viernes? Bueno, pues a, hoy a medida, como todos los días, a medida que se acerca la, punt la hora punta de entrada a los centros escolares,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 Tráfico lento también en las calles Juan Carlos I y Avenida Alicante en dirección a Torrellano. Circulación muy densa en la Avenida Alcalde Ramón Pastor, en la Avenida de Don Bosco y en los accesos a la rotonda de la Yub. Muy intenso en, la, en los accesos a las rotondas con la calle Magranet y retenciones importantes en la calle Teulada, sobre todo en dirección a Alicante. Recordad que la circulación se hace más complicada en las proximidades de los centros escolares, por lo que hay que extremar la precaución en estas zonas. En cuanto a cortes de calle, mañana sábado la calle Usías Mart estará cortada entre San Francisco Tomás y Valiente y la Plaza de Barcelona durante toda la mañana por la instalación del Mercadillo. La calle Conrado del Campo con, con el cruce con Manuel, Manuel Alcaraz Mora se estará cortado y por eh, realización de obras de canalización. Mañana se cortará la calle San Miquel mientras dure la procesión.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 ...y muchas experiencias únicas... ...Media Maratón, Transilicitana, San Silvestre... ...vívelas todas en Fundación Deporte Grupo Antón Comunicación... ...siempre con el Deporte Ilicitano. Con la colaboración de Teleilch...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 101.4 Teleelch Radio Marca. Vamos a hacer ese repaso a la prensa nacional. Hemos abierto esa ventana a los diarios y vemos que en casi todas las portadas se repite una fotografía, la de Inés Arrimadas, la líder de Ciudadanos, anunció ayer que deja la política. ¿Cómo lo refleja el país? Pues con una fotografía de ella entrando a un ascensor. Inés Arrimadas abandona. La expresidenta de Ciudadanos anunció ayer su retirada después del desplome de su partido, el 28M, y la decisión de no presentarse a las elecciones generales. Y entre comillas, no he sido capaz de corregir esta situación tan dura, tan complicada. El mundo recoge esta noticia diciendo el rosa de los grandes días, haciendo alusión al color que vistió ayer y que ha vestido el mismo color los días importantes en que se despidió ayer de la política vistiendo el rosa, el color de sus grandes días, al frente de Ciudadanos. A la izquierda se la ve empuñando una bandera española en el Estado del Parlamento de Cataluña en octubre de 2008 y a la derecha visiblemente emocionada posa frente a los micrófonos del Congreso donde anunció ayer su adiós. ¿Y la razón nos dice? Inés Arrimadas cierra su ciclo político y descarta irse al Partido Popular. Avala a Ciudadanos por no concurrir a las generales. Se despide valorando el honor de haber sido líder y diputada. Y hay más noticias que tienen que ver con... Los días después de las elecciones PP y Vox libran su primer pulso por los pactos territoriales. Feijóo pide a Bascal que deje gobernar a sus candidatos. La nueva líder popular en Extremadura cierra la puerta a una coalición con los ultras. Y la crisis de Podemos estalla, con dimisiones en tres regiones. ABC, su portada, se la dedica con una fotografía a Juan Carlos Rodríguez Ibarra y Nicolás Redondo ayer en Madrid antes de un coloquio y titula Históricos del PSOE contra el insoportable discurso de Sánchez. La palabra refundación da miedo, pero nos hemos refundado muchas veces, según señaló Redondo, ante otros ex dirigentes como Ibarra, Marugán Méndez y Leguina. También El Mundo nos dice que el Partido Popular va a integrar a los cargos de ciudadanos que den el paso. Génova no hará fichajes por respeto, pero sí que escuchará con generosidad a aquellos que quieran cambiar de partido. Inés Arrimadas abandona, como hemos dicho, la política. Y La Razón dice que Feijó arma listas plurales con guiños al centro y a Vox. Vendodo y Tellado volverán a ser los ejes centrales del diseño de la estrategia de la campaña electoral de las generales del 23J. Y la campaña del PP dejará un tiempo de respiro a la ciudadanía y tendrá un tono presidencialista. Bien, el PSOE apela a la épica de Zapatero, nos dice el diario La Razón, en 2008 para activar a la izquierda. Y hay más noticias, aparte de las elecciones y del cese o del abandono de Inés Arrimadas. El diario El País nos cuenta en portada que el Parlamento catalán acata la inhabilitación de Laura Borràs, que los pacientes alcohólicos pueden optar a un trasplante de hígado, que Zelensky pide un escudo de defensa antiaérea para toda Europa. 47 líderes continentales muestran en Moldavia el aislamiento de Moscú. Y también nos habla de ciencia porque el ADN de 233 especies de primates ayuda a entender qué nos hace humanos y titula en esta noticia el gorila que queda en nosotros. ABC en su portada nos habla de la iglesia española que ha identificado a 728 abusadores desde 1950. Más de la mitad ya están fallecidos. El 82% de los casos recopilados en las 202 oficinas abiertas por la Confederación Episcopal son de carácter homosexual masculino y 4% de cada cinco religiosos. Y el mundo, además de la política eh, de la que tiene que ver con las elecciones, nos cuenta otras noticias que la Junta Electoral se va a decantar por pedir el DNI ...en el voto postal y un registro al depositarlo... ...que históricos del PSOE reclaman la vuelta a la centralidad... ...y pactos con el Partido Popular... ...además, y es curioso este reportaje que nos trae el diario El Mundo... ...el absentismo laboral... ...se ha disparado con 1.600.000 trabajadores empleados... ...que no trabajan una hora a la semana... ...y en cuanto a la guerra en Ucrania... ...dice que la ofensiva, la ofensiva de Ucrania, entre comillas. Toda posición militar en Rusia ahora es un objetivo. Y nos vamos a la razón, que en portada también nos habla de Zelensky, que pide una alianza de antimisiles Patriot para Ucrania. La Unión Europea corteja a sus vecinos para que no caigan en las redes de Rusia. Son declaraciones que ayer... ...realizaron los líderes de distintos países de la Unión Europea... ...en la cumbre de la Comunidad Política Europea... ...que se estaba o que se celebra en Moldavia... ...también nos cuenta el diario La Razón en su portada... ...que España suma 11 meses seguidos liderando... ...las cifras de paro en Europa... ...que los afectados de VIH se han reducido a la mitad... ...en los últimos cuatro años... ...o que el alquiler... Bate otro récord en el mes de la ley de la vivienda. Son las noticias que hoy nos traen en portada algunos de los diarios nacionales en esta jornada de viernes 2 de junio.